¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Lautaro y Palí. Muy bien. Bueno, eh, Oscar, eh, a ver si podemos hacer un, un resumen de lo que fue el, el primer cuatrimestre en la universidad. Está a punto de arrancar el, el segundo. Eh, y con esta nueva normalidad atravesados por la, la pandemia, eh, ¿qué, ¿qué balance han hecho eh, de lo que fue eh, el cuatrimestre eh, en medio de la pandemia? medio, como decías, en medio de la pandemia, creo que ha sido eh, un muy buen cuatrimestre en el sentido de todas las condiciones eh, que teníamos desfavorables, gracias, como siempre lo digo, y no, digamos, insisto, a, a la comunidad universitaria, a, a las y los docentes que, que dijeron, bueno, de un día para el otro me cambió la forma habitual de, de, de dar clases. Y ahí estuvieron, y las y los estudiantes que tuvieron que en algunos casos inclusive volverse a sus localidades, buscar la forma de cómo poder conectarse eh, y bueno, con esa realidad también eh, adaptarse a, a esto que era la virtualidad y también el acompañamiento del personal administrativo, el no docente, que, que también de un día para el otro tuvimos que, que repensar todo desde hasta una simple resolución, digamos cómo hacerla para que la universidad siga funcionando, porque ese era el pedido, sobre todo de, de nuestros últimos destinatarios de la universidad pública, que son las y los estudiantes, ¿no? Mm. Así que dentro de ese de esa realidad que que ni siquiera hubo un día para planificarla, ¿no? Porque fue de un día para el otro las universidades como el sistema educativo, recuerden que empezamos antes, fue un domingo a la noche con el anuncio del presidente, así que ese día a la noche nos reunimos con decanas y decanos, dijimos, bueno, a partir del lunes se suspenden las, las clases y, y después el día jueves ya directamente eh, ni siquiera te podíamos tener la presencialidad y el contacto físico. Así que dentro de ese esquema primero garantizamos creo que democráticamente el funcionamiento de los consejos, del Consejo Superior y el Directivo para que todos los claustros estén opinando, porque eso era, creo que la, la, lo mejor que nos podía pasar de, de, de escuchar todas las voces y a partir de ahí adaptarnos administrativamente y a partir de ahí de apoyar a las, los docentes a que, eh, cómo adaptarse a esta nueva realidad, que siempre re, resaltamos que no es educación a distancia, sino buscar la forma, usar herramientas virtuales eh, para, para, que estamos, para lo que estamos preparando. Preparado que era la presencialidad. Así eh, que, bueno, en función de eso, después eh, fue avanzando el cuatrimestre, primero no se pensaba en que, pensaba que iban a ser un, 15 días, 30 días y después íbamos a tener un periodo de presencialidad. Fuimos viendo que no era posible. Eh, los finales, bueno, Tuvimos la experiencia, de, de, inclusive en este nuevo etapa fase 1, que nos tocara en algunos casos en los mitad de los finales, y se avanzó en los finales virtuales. Eh, tuvimos chicas y chicos que se recibieron en esta época. Tuvimos que pensar en una colación virtual. Por eso digo, poniendo este primer condicionante de la pandemia, que lo más importante fue Mantener nuestra universidad pública llegando en todo lo más posible. Logramos que las operadoras de eh, telefónicas, las tres grandes operadoras, eh, pudieran dar a nuestros eh, sitios de la universidad que no consumiera datos, que es un tema también importante, por lo menos. Eh, a ver, siempre tenemos problemas y siempre hay cosas mm -hmm. que después tendremos que ir viendo poder acompañar... Bueno, el tema del fondo creo que fuimos una de las pocas universidades que, que con el aporte solidario del de personal de gestión o sea, tanto funcionarios sí. como directivos de, de la universidad se, se sigue aportando todos los meses al fondo sí. Eso no... no, no Oscar, no ¿no? Eh, Oscar eh, esta eh, nueva normalidad eh, llegó para quedarse, este cuatrimestre que viene va a ser eh, muy parecido Sí, Sí, eh, esperemos, ojalá, que, que digamos, tengamos alguna parte de presencialidad. eso mm -hmm. implicaría que, por ejemplo, eh, nos, seguramente en las materias del primer cuatrimestre nos ha quedado eh, muchas materias que sí o sí tienen que te, necesitan un periodo de presencialidad, estamos hablando de laboratorio, trabajo en campo, en veterinaria, en agronomía, mm -hmm. eh, normalmente por ejemplo... El, el tema de enfermería, pero bueno, fue todo el tema de salud que hay que, que realmente trabajarlo, eh, también, en, por ejemplo, en enfermería, casi todas las chicas y chicos que estaban terminando eh, <coughs> nuestra carrera eh, están como pasantes en el Ministerio de Salud de nuestra provincia, también un tema que, que por ahí eh, pasó desapercibido, pero pensando también en la solidaridad que podemos tener con los distintos sectores, así que bueno, un cuatrimestre que pensamos que va a ser, a ver, casi salvo una cosa también tan abrupta como la anterior, va a ser un poquito mejor preparados, mejor preparados porque no fue, un, o sea, vamos a ver que ya vamos a transitarlo sobre la virtualidad, claro. las unidades académicas, las facultades ya lo saben, las y los docentes ya lo saben, las y los estudiantes ya lo saben y Y bueno, ojalá que podamos seguir volviendo a la, a la presencialidad para quizás algunos finales se puedan dar en forma presencial, eh, complementarlo con algunas actividades, pero esto es lo que pensamos para finalizar este 2020. O sea, casi que la presencialidad no se daría hasta el mes de diciembre. Eh, pensándola como la pensamos eh, habitualmente, eh, no estamos proyectando eh, quizás... Eh, Digamos, no, no, nada durante este 2020 eh, sí si, por ejemplo eh, quizás si se puede volver en no sé en septiembre algunas clases por pueden ir algunos estudiantes por ejemplo estamos pensando en tener cámaras eh, eh, y si se puede dar clases cámaras en, en, en las aulas de tal manera que quizás vaya un grupo de estudiantes Después otro día vaya otro y el otro lo está escuchando en forma virtual. Claro, ¿no? pero lo interesante es que la normalidad, las clases presenciales, normalmente como se asistían antes de la pandemia, no van a volver en este año 2020. No, no van a volver. Bueno. Eso es algo que, que así lo estamos trabajando nosotros y todas las universidades sí. del país, ¿no? porque la nueva normalidad y los nuevos condicionamientos que plantean los protocolos que... Hemos entendido, más en nuestra provincia, que sí o sí tenemos que cumplirlo con el distanciamiento. Eh, va a implicar que eh, estemos, nuestras capacidades de aula se hayan reducido a un 20% de lo que normalmente teníamos. Bien. Eh, Oscar, y hay que trabajar también en esta desigualdad tecnológica que se registró y se evidenció este, a partir de la pandemia. Bueno, eso también, y esas son cosas que... Se ha ido trabajando, cada facultad ha ido trabajando mm. con, con, con cada uno. Sobre todo, nuestra mayor preocupación es por ahí, eh, las y los chicos de primer año, ¿no? Porque mm. no tuvieron el primer acercamiento eh, como los que ya están cursando en segundo, tercero, cuarto, y, y los últimos años que ya tenemos más contacto con, con las y los chicos. Eh, primer año, bueno, esto es lo que tenemos que seguir trabajando, tenemos, hemos hecho un esfuerzo importante, eh, con los, ahí tenemos todo un programa eh, con chicos y chicas que ya han transcurrido primer año, que son pares y que van acompañando a, a los que están en primer año, así que a través de la virtualidad para poder tener contacto con ellos, estamos viendo que quienes han podido quedar, digamos, en el camino en eso uh -huh. y tratar de recuperarlos, ¿no? claro. pero bueno, esto también es la gran preocupación de las de todas las universidades públicas. De esto estuvieron charlando con el Ministro en la Semana de Educación Nacional, sobre todo con los colegios universitarios. Sí, tuvimos de, bueno, dos reuniones con el, el Ministro, mm. eh, una de ellas el día martes, que, que fue con el, los colegios preuniversitarios, recordemos que nuestras universidades nacionales tienen casi, casi, entre colegios secundarios, uno ubica por nuestra provincia el colegio secundario de la universidad, pero también muchos tienen primarios y, y jardines de infante, ¿no? También, o sea, inicial. Eh, tenemos casi 100 instituciones en el país que corresponden a, a, o dependen de universidades públicas. Así que hubo una convocatoria que se hizo con, con el ministro de Educación de Nación, donde en un Zoom que participamos casi 130 personas entre rectores y directores de instituciones preuniversitarias y los rectores de la universidad ahí estuvimos participando junto con la rectora del colegio de, la, de nuestra universidad y bueno todas las preocupaciones eh, las necesidades de fortalecer a, los, a las y los profesores de, de material para, para este segundo cuatrimestre eh, lo que se ha ido hablando de evaluaciones y bueno, el acompañamiento de, de todo el sistema. Y, y después tuvimos una reunión con, con Trota los rectores también, bueno, analizando la situación de las universidades, no porque es tan distinta, tan variada. Así que, y pensando también cómo van a terminar los colegios secundarios, eso ya sea, un, un compromiso, cómo van a terminar los colegios secundarios este cuatrimestre, o sea, este año, y el ingreso a la universidad 2021, ¿no? Eh... Oscar, ¿tienen números ustedes de si se está generando o no una deserción escolar? Mira, eh, hasta ahora eh, los números son los, los, eh, a nivel universitario son los mismos que teníamos hasta hace, digamos, otros años, uh -huh. pero todavía tenemos que, que analizarlo porque no es lo mismo, ¿no? es decir, estos sistemas de presencialidad, un sistema virtual. Claro. Entendemos, la verdad que en ese sentido no, no, no queremos cantar victoria pero que han sido muy similares y hemos tenido eh, un bastante, eh, digamos, una muy buena retención dentro de todo, ¿no? Sí. Eh, seguimos en campañas internas en ese sentido para que se comuniquen, sí. eh, así que, pero bueno, también ahí hay, tenemos que hacer una fuerte inversión que, que es muy difícil en acompañar en aquellos lugares para el tema de conectividad y para el tema de tener computadoras para poder eh, trabajar en eso. Sabemos que no es lo ideal así como fue eh, pero bueno, es la realidad que, que hemos tenido. Eh, Oscar, eh, te consulto por este documento que trascendió del bloque de rectoras y rectoras peronistas de las universidades públicas eh, que vos integrás eh, donde destacan el acuerdo por la deuda eh, que alcanzó Argentina. Eh, ¿Qué nos puedes manifestar de esto? Sí, bueno, dentro del CIN justamente, como mencionabas, hay dos bloques en el cual estamos en okay. la universidad. Creo que eh, justamente fue una de las... Recordemos que nuestras universidades públicas en la autarquía depende del presupuesto de nación uh -huh. y recordemos que justamente la primer condicionante, y es así, no, no se puede acomodar una economía de un país no pensamos en, en la deuda que existe y, la, y lo que implicaría eh, estar cubriendo esa deuda durante estos años, así que lo dijo el Presidente de la Nación, el primer condicionante para un presupuesto era ese, y realmente haber llegado a un acuerdo que, que ha sido difícil, trabajoso, eh, y además digamos, iba a ser muy agobiante si no se podía llegar, así que digamos, una, un respaldo enorme a las gestiones de, del Ministro y del Presidente de la Nación y a la Vicepresidenta y a toda la gestión de, de los Ministros, eh, porque, bueno, justamente el primer paso que necesitamos dar para poder ser una economía sustentable era eso ¿no? Sí. Una economía que, que por lo menos piense eh, en que no esté agobiada por, los, por la cuestión económica. Así que, y además, digamos El otro día hablábamos inclusive con el Secretario de Política Universitaria, recordemos el ahogo económico general, trajo un ahogo económico a las universidades, en el mismo 2019, durante los 12 meses del 2019, el gobierno nacional, a pesar que estaba en el presupuesto, fue demorando los gastos de funcionamiento que tenían que mandar mes a mes, es decir, tuvimos que financiarlo de otra manera, de tal, manera que, de tal forma que de los 12 meses que le correspondía al 2019, a diciembre habían mandado la plata de 7 meses. Y a partir de enero en este gobierno o se fue poniendo al día los 5 meses que estaban faltando y a su vez los, los meses que, van, que, que correspondían al 2020, así que se dio una paradoja que de 12 meses del 2019 nos mandaron 7, y en los 7 meses que van del 2020 nos mandaron ya 12 meses ¿no? para poder ajustar en ese sentido. Así que bueno, esto es una, una cuestión que, que la planteamos en el documento, ¿no? la realidad sobre, eh, sobre las universidades públicas, sobre las universidades nacionales, cuando en una gestión no es prioritaria y cuando en otra gestión sí lo es. Eh, bien, Oscar, eh, no sé si querés completar con algo, si no, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Eh, bien, eh, eh, muchas que gracias, sea. que tengas buen día. Buen día, hasta eh. luego.